El que territorio lincei, yo recuerdo hace, hace una semana se envió una imagen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 O sea, ese yo creo que es el, el problema que hay y que y quitando eso hay una convivencia bastante buena por así decirlo mencionando enfermedades como las acabas de mencionar hemos visto estos días pasados estas semanas se ha pasado filmaciones de grandes ciudades hay grandes territorios donde por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 paraíso. Antón Álvarez, muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.